6.3 Malos, Malos Perdedores lunes, lunes, miércoles y viernes, y viernes de, de 7 a 8 Por, por radionauta.com.ar Radionauta Ganar y perder nunca fue Una cuestión de miedo Malos, Malos perdedores, perdedores Un programa de Radionauta y Pulso, y Pulso Noticias. Noticias Bueno, muy bien, un aplauso. misión de este flamante programa vespertino informativo que hemos dado en llamar Malos Perdedores transmitiendo desde el aire de radio nauta 106.3 desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez este programa colaborativo de elenco rotativo que hacemos en conjunto con Pulso Noticias y que aspiramos también a que siga creciendo a medida que se vayan desarrollando los distintos programas Mi nombre es Nehuen y somos varios acá en el estudio No sé si se quieren presentar cada quien Eh bueno, yo soy Nadia. Ah. Ah, <risa> eh, y y sí, nos pueden seguir por @radianautaFM, eh también em eh, Lo hacemos en conjunto con Pulso Noticias. Eh, siguen a pulso por pulsonoticias.com.ar. Acá dice que tengo que decir cómo está el clima, pero no lo sé, la verdad. Está fresco, pero no, no sé fresco. la temperatura. Eh. Concreta. El otro día decíamos eso, se vino la ola subpolar, llegan los primeros fríos mm -hmm. y, bueno, son los primeros días así otoñales, otoñales. Los veo también bastante abrigades. Sí. <risa> sí, bueno, yo soy Fakis, también acá... Eh, estrenando acá en eh, en Malos Perdedores y tengo el clima, son 17 grados ya La buena noticia es que ya no va a haber tantos mosquitos Como que bajan las temperaturas, se van los mosquitos sí. La mala para nuestros cuerpos, eh, no sé, tanto cambio de estación por semana, bueno Estamos sí, abrigarse, manuelitos. ponerse cuellitos porque empiezan a bajar la temperatura, empiezan los resfríos. Clave el cuello, estamos sí. acá todos medios golpeados y nos escuchan y sienten que nuestras voces están ahí medias eh, gangosas, medio tomadas, es porque bueno, también lo sufrimos y no quedamos exentos de ello. También a Radionauta llega el otoño. <risa> No sé si han podido ver eh, algo de lo que estuvo sucediendo en estos días. Arrancamos el lunes en Malos Perdedores. Vamos a estar saliendo con este envío de 19 a 20 horas los lunes, miércoles y viernes en un principio con el plan de poder estar saliendo todos los días. Pero bueno, como arrancamos el lunes y habíamos repasado un poco todo lo que nos dejó en materia informativa los meses que pasaron, también bastante agitados. Ahora estamos completamente abocados al, al día a día y a lo que pasa en la coyuntura. Totalmente, ¿y cómo vamos a poder salir todos los días si ni siquiera pueden desde la presidencia chequear las fuentes? Hoy fue como un día. ¿Qué fue lo del bot hoy, ayer? Todo esto del zoom Jumbot. Fue la entrevista con Fantino que dio Milet y no salió también raro porque salió Fantino diciendo tengo como 4 millones de pesos de factura de luz, no va a salir más nuestro programa. Bueno, y al otro día acordaron una entrevista de 3 horas con el presidente tirándose flores sin repreguntar demasiado y parece que ahí Javier Milet tiraba esto, ¿no? Eh, no solo está bajando el ritmo de la inflación sino que abiertamente estamos transitando la deflación ya los precios están bajando y tomó como referencia un menos 5,6 que había difundido en la cuenta x en, tu, en lo que era twitter eh, un bot este jumbo bot que en teoría recopilaba eh, lo, los precios de esta cadena de supermercados iba llevando una actualización semana a semana de la variación de los mismos pero bueno, resultó ser todo medio un chasco Sí, eh, <risa> yo ya no distingo cuándo es eh, bomba de humo o cuándo es eh, eh, genuina idiotez por parte de Exacto. del gobierno. Sí, sí. Yo estoy con Está esa difícil. de el algoritmo de Irigoyen. Si antes era el diario de Irigoyen <ríe> y que le llegaban lo que querían leer ahora directamente eh El algoritmo, si funciona de esa manera, de reafirmar lo que nosotros ya creemos, de mostrarnos las cosas que queremos ver, en este caso el algoritmo de Javier Milei parece que le quiere mostrar datos que no condicen bastante con lo que está sucediendo en la materialidad de la sí. realidad. Y bueno, un poco le salió por la culata porque de la misma cuenta de JumboBot salieron a plantear En realidad no llevamos ningún registro de precios, esta cuenta es solo un experimento social sin ningún tipo de asidero en la realidad. Eh, lamentaban un poco entusiasmar a quienes confiaban en, en esos variables incluido el propio presidente de la nación, Javier Milei Sí, tiene que ver, siento, con esta palabra que se puso de moda hace un par de años y que hoy tiene más vigencia y materialidad que nunca que es como la posverdad ¿no? que la contracara de, de estar informándonos a través de ficciones algorítmicas eh, es por otro lado la, la represión sistemática a los medios por un lado los medios públicos y por otro lado los medios alternativos y eh, el ataque ya físico y, y violento a los periodistas y las periodistas que, que van a cubrir las marchas no que son como el target principal de la gorra Sí, hoy tuvimos también otros hechos eh, que ya se han repetido en estos tres tres meses, 100 días de gobierno que viene encabezando Javier Milei, en este caso en una nueva represión sobre la avenida 9 de Julio también en el pleno centro de la capital federal, a movimientos sociales organizaciones sociales y piqueteras que venían reclamando eh, entre otras cuestiones la entrega, la falta de entrega de, de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra petovelo pero también la baja de alrededor de 80.000 Potenciar Trabajo, del programa Potenciar Trabajo y también eh, se solidarizaban no con los despidos que están eh, sucediéndose en la Administración Pública Nacional. Eh, no hay plata, es la consigna de Javier Milei, pero bueno, para encontrarle la vuelta eh, y para reprimir para los pertrechos que usa la gorra y la fuerza de seguridad parece que hay bastante y lo desplegaron hoy también en esta manifestación manifestación De hecho, hablando del No Hay Plata, hace poco, si no me equivoco, el fin de semana salió un informe de la revista Forbes eh, donde se ve que nuestros capitalistas criollos, Galperín, eh, Paolo Roca, etcétera han duplicado eh, su, su patrimonio solo el año pasado, digamos. O sea que hay plata, la tienen los empresarios. Sí, eh, otra de las cositas que que tienen que ver un poco con eso que hacía mención Fakir recién, tiene que ver con este con este nuevo proyecto de ley Omnibus, eh, luego de que se caiga su tratamiento legislativo en febrero, si mal no recuerdo. ¿Cómo es que eh. le dicen minibus ahora? Oh. Eh, combi, hay algunos, pero bueno, eh, la ley bases, dice él. Eh, sí, bien. pero es un nombre que no está logrando instalar realmente. Viene más acotada, son alrededor de 197 artículos, eran como 600 la ley original que terminó cayéndose porque sus propios diputados eh, la levantaron del tratamiento legislativo en el recinto y entre algunas de las cosas que contempla aparece también esto, no la moratoria para empresas que eh, tengan deudas, que, que deban aportes patronales, un montón de cuestiones eh, vinculadas al mundo empresarial. Y la rescisión o la derogación, en realidad, de lo que tenía que ver con la moratoria previsional que incluía a todos aquellos que, eh, nada, trabajaron durante toda su vida y no recibieron los aportes correspondientes por parte de sus empleadores. Ahora Javier Milei está planteando quitarles ese derecho y retrotraer la posibilidad de que puedan... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más como para aportar... A, ...a este miércoles informativo, este arranque, a este primer bloque de, de malos perdedores. Está el presidente viajando por Estados Unidos. No sé si yo no vengo siguiendo mucho su recorrido. No sé si alguno, alguna... Mi ley en Estados Unidos. ¿Va a recibir una distinción de la comunidad judía ah por ajá. su por su férreo por su compromiso férreo con el genocidio hizo mucho mucho post en hebreo mucha mucha eh, y se, se va a reunir oficialmente en un ser de luz ajá ah, presidente eh Bien, porque porque uno uno siempre se pregunta va a ser de luz ser de luz Está el título embajador internacional de la luz y lo va a llevar él embajador internacional esto es real sí el delirio místico <risas> se institucionaliza digamos Eh, me estoy enterando de esto en vivo, realmente, esto es como Así me, estamos. Muy bueno. Intenté eh, buscar una canción cable de seres de luz, pero no, no había nada que No había nada ni Patricia de Patricia Morena. Pero claro, no, no estaba a la altura de la circunstancia claro. para poder amenizar este momento. ¿Dónde quedará la embajada de la luz? No, es otra de las preguntas, ¿dónde está En la situada? quinta dimensión. Eh, sí, y después de eso se iba a encontrar con Elon Musk, también hay, hay un fetiche, uh -huh. una cosa que tiene, uh -huh. eh, medio particular, eh, Javier Milei con, con el magnate eh, dueño justamente de Twitter y, y también de Starlink. Tesla, de Starlink, que ahora desde desembarcó en la Argentina también. Sí, sí. Eh. Estaba como últimamente este Elon Musk, uno de los dueños del mundo, eh, aplaudiéndole todas las, las giladas a, a, al presidente eh, argentino, con tal de que Milei le libere el litio y ya como que problema resuelto también para la, el mineral que más precisa eh, Elon Musk, ¿no? Exactamente, sí. Eh, Milley ag agradeció a Elon Musk por defender las ideas de libertad y apoyar nuestro trabajo, dijo. Hay que reconocer que le hizo un gran favor Elon Musk con sus algoritmos de Twitter barra X eh, a la hora de la campaña. no Él tuvo mucho trabajo en, en redes, la campaña de Milley, y eh, no faltó colaboración de Elon Musk, que de hecho... Eh, Usó sus herramientas para censurar, por ejemplo, tendencias. Eh, estaba hace poquito, en enero, la verdad, eh, lo de... ¿Estaba el, el hashtag Paro General? Claro, el, en enero pero... el Paro General no aparecía, por más de que había bocha de gente tuiteando Paro General ya. Eh, Ahora o paro tampoco 20... aparece CGT. ¿Dónde claro, está el Paro pues, General? La CGT está más borrada que los perros de la Casa Rosada. Para decirlo con rima, ¿no? <risa> sí, hoy había justamente una reunión que iban a estar llevando a cabo los popes de la CGT, es una palabra que me gusta, no sé bien a qué hace referencia, pero sí, van a estar participando varios de los dirigentes de la Central Obrera, juntados con Guillermo Franco, ministro del Interior, uno de los alfiles más políticos, perdón, tengo ahí la garganta media tomada, del gobierno de mi ley, un poco para discutir, decíamos que está este nuevo proyecto, la ley Omnibus, que va a tener un capítulo de reforma laboral No eh, calcado al que presentaron inicialmente, pero sí que va a incluir algunas cuestiones que vayan en detrimento del interés de los trabajadores. Se querían sentar a charlarlo de antemano con la CGT y tratar de evitar también eso que, medidas de fuerza. Medidas mira. de fuerza, eso que anda dando vuelta que algunos sectores, menos dialoguistas de la CGT, eh, estarían planteando que es la posibilidad de un paro antes de fin de mes, un paro para el primero de mayo que también es feriado. Eh, bueno, distintas alternativas que se están barajando dentro de la Central Obrera. Uno de los objetivos del gobierno de Milei y de Guillermo Francos era poder desterrar esas locas ideas de la cabeza de los dirigentes sindicales. Eh, una idea muy loca un paro general o un feriado, Totalmente. ¿no? De, de, pero bueno, eh, habría que decir que más que una reforma laboral sería una contrarreforma laboral porque en este contexto no vamos sino a perder derechos, ¿no? En ese sentido es una eh, regresión en cuanto a, a conquistas de la clase trabajadora, ¿no es cierto? Sí, tengo una noticia que tiene también, si quieren, algún con lo local para no irnos tan al plano macro a ver Ayer se estuvieron juntando los rectores de las distintas universidades en el 91 plenario de rectores y rectoras en la sede de la Universidad Nación Martín. planteando las autoridades universitarias, tiene que ver con esto que también se viene charlándose bastante, que es la falta de actualización del presupuesto. Un presupuesto congelado desde 2022 a lo que se suma eh, los tarifazos de los servicios, tanto de luz, de gas, que vuelven... Eh, bastante eh, inoperativas a las propias universidades. Desde el gobierno hubo un aumento de un 70% para eh, gastos corrientes uh -huh. cuando fue eh, la medida de fuerza anterior, hace unos meses, pero ahora están llamando a una gran movilización en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad para este 23 de abril. Yo tenía entendido que era el 25 de abril, sí, ¿puede ser? Sí. El, había el 25 de abril, ah. en realidad el Frente Sindical Universitario había planteado una medida de fuerza que era también un paro y una marcha a Capital Federal, pero como se juntaron los rectores parece que unificaron las dos medidas y esto viene con el aval de las autoridades y todo, uh -huh. así que se concentró todo para el 23 de abril. Bien. Y acá en la ciudad de La Plata hubo ayer eh, medidas para visibilizar la fuerza eh, la lucha que están llevando adelante docentes, no docentes y estudiantes de las universidades y las dependencias universitarias. En este caso hubo abrazos al Liceo y al Bachillerato de Bellas Artes. Vamos a escuchar un poquito cómo estuvo eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Matas, soy docente de Historia del Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata y también de otras instituciones dentro de la misma universidad. Bueno, quería contar eh, a, a los oyentes de la radio que el pasado martes 9 de abril, al mediodía, hicimos un abrazo simbólico al, al Colegio Liceo, eh, junto con no docentes, alumnos y alumnas, Eh, familias y con la comunidad educativa en su conjunto que se ha acercado para eh, manifestar también su preocupación respecto a las condiciones de funcionamiento de las universidades en general y de esta en particular que está sufriendo serios recortes por parte del gobierno nacional. Es decir, no ha habido una ampliación del presupuesto 2023 en un contexto donde se ha encarecido mucho el costo de vida en general de los argentinos y argentinas, pero también el costo de funcionamiento de las universidades que no son ajenas a esta realidad y que eh, ponen en riesgo seriamente eh, la obligación que tenemos eh, como, como Estado de garantizar el derecho a la educación secundaria eh, de calidad de nuestros alumnos y alumnas. Eh, este abrazo es el resultado de una serie de reuniones que hemos mantenido en este último tiempo entre docentes y no docentes de la institución de acuerdo también han participado eh, de nuestros delegados gremiales Y bueno, que eh, a partir de esas reuniones nos hemos propuesto eh, contarles a la comunidad eh, exactamente qué significa no aumentar el presupuesto en las universidades y mostrar también qué impacto directo tiene esto sobre la educación eh, de nuestros jóvenes. Eh, también obviamente hay un reclamo salarial que tiene que ver con... con con la pérdida digamos de poder adquisitivo de nuestros salarios y con la pérdida concreta del FONID, que es un fondo eh, de, eh, de los colegios preuniversitarios, es decir, que impacta directamente en el salario de los docentes preuniversitarios y que hace dos meses que ya no estamos eh, cobrando. Bueno, el abrazo tenía este sentido que es conectar nuestro nuestro colegio con la comunidad en general y explicarles que nuestras medidas de fuerza entre las cuales también está el paro mañana va a haber un paro a partir de las 12 del mediodía con una concentración en el rectorado en 748 no tienen que ver con eh, lo que eh, muchos medios denominan paros domingueros o paros para que nos quedemos descansando en nuestras casas, sino que tiene que ver con la necesidad imperiosa de mostrarle a la comunidad que esto pone en serio riesgo nuestro derecho a una educación eh, pública, libre y gratuita. Puede ser la interpretación, son los datos Ahí escuchábamos a Florencia Matas, docente de Historia del Colegio Liceo, uno de los colegios preuniversitarios de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, contando un poco la especificidad de, de, la, de los reclamos y este abrazo simbólico que se dio ayer tanto al Liceo como al Archillerato de Bellas Artes. Todo esto en un contexto en el cual escuchamos esta semana declaraciones como la de Venegas Lynch Diciendo que no cree la obligatoriedad de la educación porque puede ser que necesites a tu retoño en el taller Bueno, en eso estamos, ese nivel estamos manejando Sí, está bueno eh, comentar también que Venegas Lynch y su familia, digamos, se hicieron de hecho eh, ricos y poderosos Explotando trabajo infantil a lo largo de todo el siglo XX Por algo lo dice el amigo, no es que... No es que se refiere a su propio hijo, por supuesto Claro, no es algo nuevo Y ahí nos comentaban que habían algunas noticias de otro orden Como para repasar antes de poner un poco de música Y que esto tome ahí una dinámica un poquito más chill No, sí, me parece importante remarcar que Venegas Lynch sabe que funciona No podemos decirlo de alguna forma Está claro. es empíricamente comprobado eh, Se puede enriquecer una persona Explotando hijes ajenas Está, uh -huh. Funciona así totalmente Está bien. Y no, es más barato El trabajo infantil es más es barato, más barato. Eh, no Decir que no todas son pálidas Tenemos eh, como, como país No paramos de triunfar en el deporte Somos campeones del mundo Y hoy, ayer Consagramos el título de campeón Sudamericano Senior De Bridge Pocos Ajá. juegan al Bridge, eh, así que solo... Y pocos juegan tan bien como nuestros mayores exponentes. Como nuestro expresidente Mauricio Macri, que eh, <ríe> así entra a la posibilidad de competir eh, en el Mundial de Bridge, muy seguido en ESPN y demás. Y hablando de... ¿Qué es el Bridge? ¿Es lo mismo que el cricket? Es la canasta. Es la canasta. Ah. Es la canasta cheta porque es, más o menos, ¿no? Es muy parecida. Eh, no sé jugar a ninguna de las dos cosas, pero con cartas. Sí, siempre. Sí. Con plata ah, jimba mira. financiera, cartas, le o gusta. O sea, le pusieron deporte porque tienen plata, solamente porque después... Yo, igual el deporte. concepto de deporte creo que lo de... Lo, pero sí, es un deporte es como el póker. Co, y es como el, es como el ajedrez, el ajedrez. Es como hay gente que no lo considera un deporte, pero bueno, no le vamos a discutir a, claro. a la institución deportiva. Y algo que también, ya casi es un deporte, por lo menos en mí, que es el consumo de la televisión basura para poder sobrevivir a la realidad, debo decir que me siento desilusionado por eh, la persistencia y la permanencia de Furia en la casa de Gran Hermano. Pensé que había llegado a su final luego un gran complot muy poco estratégico y poco ocultado del resto de los jugadores, que pero que parecía que podía es dar todo, un giro. Es toda una metáfora, ¿no? Esperar que se pique, que no se termine de picar y Furia no se va y bueno, es... Todo es parte que es, es como es, es nuestro loop de, de la vida pero bueno entró coti eh, así que puede hacer que furia se bacha y nada recaudación histórica en lo que fue la votación tres3000 tres dólares no se embolsó gran hermano este lunes por la noche eh, así que la posibilidad que estamos viendo como radionauta es hacer un reality encerrar acá a estas tres personas que tenemos en este momento, dejarlas encerradas 24 cámaras en un cubículo de 4 por 2 Quiero aprovechar este espacio para pedir ayuda a mi mamá si me estás escuchando. Me estás escuchando. 221. Eh, este, así que bueno, esas cosas también pasan en este país. Y ahora sí vamos a amenizar un poco este comienzo de Malos Perdedores. Vamos a escuchar a Mom Laferte haciendo 40 40 y mami o 40 y mm, mm. milímetros 40 y mami creo que sería ah. <risa> <risa> partes interespaciales hago artefacto con mi dedos en la pluma en la corona yo me quedo ni reino de belleza, ni puta ni princesa que se es la ama, esa es mi natura. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. 17 minutos pasan de la hora 19, continuamos haciendo este malos perdedores de día miércoles, anticipábamos un poco al principio de este programa que íbamos a estar conversando acerca de la situación que están atravesando los medios de comunicación, en este caso los medios públicos y más en particular la agencia de noticias Telam que el próximo 14 de abril va a estar cumpliendo 79 años, como ustedes sabrán también vienen atravesando un vaciamiento por parte del gobierno y del interventor Diego Chaer eh, con una lucha que que vienen dándoles trabajadores en defensa de la agencia TELAM y de su puesto de trabajo para conocer un poco más cómo viene esta situación. Estamos en comunicación con Andrea Delfino, ella es periodista y también delegada de Cipreva en TELAM. ¿Cómo estás, Andrea? Te saludamos al aire de Radionauta, Neuen, Fakis y Nadia. Buenas. ¿Qué tal? están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Andrea. ¿Cómo va? bien acá estamos. Este, justo me agarraron en casa, cosa rara en estos días. Así que este bien, bien, bien, estamos bien. Moviditos, Estamos, bien, me... estamos... ¿Cómo? No, moviditos, me imagino estos días también eh, para ustedes acá este... acá en la ciudad de La Plata mañana este... No, mañana se está juntando la firma, se va a estar participando de esta campaña que están impulsando a nivel federal, así que un poco también eh, asumamos el granito desde acá. Sí, esto sí, es San que estamos levantando poniendo toda esta semana 79 mesas en todo el país, hoy me llegaban imágenes de Córdoba, imágenes de La Plata, imágenes de Lomas de Zamora, imágenes de Mendoza, de distintos compañeros que están... Eh, incentivando que se engancharon con esta campaña de juntar las de, de poner 79 mesas por los 79 años de Telam, en la cual estamos juntando firmas básicamente para apoyar el proyecto de ley que tenemos que presentamos los las leyes trabajadores de Telam eh que esta vez volvemos a presentarlo, es un proyecto que tiene que ver con el funcionamiento de la agencia, con la sostenibilidad de la agencia y especialmente lo que venimos reclamando es que el control de la empresa sea parlamentario, que esté involucrar, esté involucradas las distintas fuerzas que tiene eh, como para reafirmar eh que Esta siempre fue una iniciativa de los trabajadores, en los últimos 34 años hemos presentado este proyecto en distintas oportunidades y ahora lo retocamos, lo tratamos con, con especialistas y, y volvemos a presentarlo, pero queremos hacerlo con la firme y con el apoyo de la ciudadanía. Bueno, Andrea, eh, en principio conocer un poco cómo, cómo viene la situación ahí que están atravesando los trabajadores. Sabemos de hace un tiempo este intento de vaciamiento, esta, eh, este vallado con el que se encontraron impidiéndole entrar a las redacciones de, de la agencia, pero tampoco hay eh, un desvinculamiento. ¿Cuál es la situación en concreto en la que hoy se encuentran quienes eh, trabajan en Tenham? quienes trabajamos en Telam seguimos dispensados, que es un término absolutamente nuevo para, para todos nosotros, que tiene que ver con que la empresa dice que te tomes una licencia con goce de haberes que no va que no no es necesario ni siquiera que vayas a tu lugar de trabajo para asegurarse que tampoco se nos ocurra ir a los lugares de trabajo, es que pusieron las vallas, dos metros de altura, de hierro negro, eh, que te impide, te impide siquiera ver el acceso al edificio. ¿Por eh, con el acompañamiento de efectivos de la Policía Federal, que están al lado de las vallas, cuidando las vallas. No sea cosa eh, que te resulte la, necesaria. Sí, es, es horrible, chicos, es horrible, porque es como que vos quieras entrar a, la, a, a un edificio, a, a, a ver a alguien y, y te encuentres con que está vallado, o sea, de, de, lo más distópico que se les pueda ocurrir es eso, es y eh, eh, impedir el acceso con una valla negra, ¿no? Digo, es mm. uh, realmente muy muy impresionante. Pero tiene que ver con, incluso bueno, a ver el propio Javier Millet dijo que las vallas las había ordenado él porque había 100 barrabrabas en tela, seguimos esperando que nos diga quiénes son las 100 barrabrabas. Miente, si, miente que algo si quedará. pasan y ven quiénes somos las personas que estamos haciendo el acampe frente a los edificios porque queremos trabajar. ¿No? Somos un grupo, un colectivo de trabajadores que está diciendo, rechazamos la licencia, la dispensa, queremos trabajar, eh, y de la verdad es que podemos tener cara medio de cansados, de, de, de enojados algunos, pero... El perfil del, del Physic du Roll no da para pensar que son baratas, pero bueno. Eh, en, entendemos mucho esto que el, en el concierto de personas que rodean al presidente hay quienes están quienes fueron funcionarios de otros gobiernos que también intentaron cerrar, sí, reducir. Sí, me acuerdo de quitarte la más 50 personas. Durante el macrismo no se intentó, me acuerdo, eh, hubo grandes, eh, masivas jornadas de lucha eh, con unidad de eh, partidos de izquierda, distintos sindicatos. Fue bastante intensa la, la lucha y más o menos se logró resistir. Ahora pareciera que estamos en otro contexto. ¿Cómo ven ustedes la, la, la proyección de ese de ese plan de lucha que vienen impulsando, de esas eh, energías que que vienen desplegando para resistir este nuevo embate? En particular en el caso de Telam, eh, hoy, hoy hacíamos una evaluación política en el sindicato, es un colectivo que está muy bien plantado gremialmente y que yo creo que gran parte de, de esa actitud que tiene de defensa del, de la empresa No, no solamente del puesto de laburo, sino también de la existencia de TELAM, de lo que representa TELAM, de lo que es, de la función que cumple en el ecosistema de medios en Argentina, eh, es lo que hace que eh, a, a 37 días, 38 de acampe, con el desgaste que implica un acampe, porque es 24 horas todos los días, no no... No, no nos levantamos el acampe en algún momento, eh, y vos ves que son, eh, es de los 760 trabajadores que tiene la empresa, vos ves que hay un grupo de 350, 380 personas que a lo largo de la semana van, van rotando y están presentes en los acampes, en las actividades... Por eso, a ver, de cara a futuro, la verdad es que Argentina 2024, gobierno de Javier Milay, es muy difícil eh, prever con qué te va a salir en, en las próximas 24 horas. Claro. Eh, esto de base. Dentro de eso, la, la perspectiva que tenemos, honestamente, yo creo que en algún momento alguien le tiene que eh, hacer entender que eh, no está silenciando a Telam porque nosotros implementamos armamos, a partir del, silen de, de, del silenciamiento de Telam oficial, armamos un portal que es www.telam.com.ar, donde visibilizamos no solo el conflicto de Telam, sino eh, metemos en ese portal lo que nosotros consideramos que es la agenda que Telam siempre lleva adelante, que es la que demandan los medios como, como para tener una agenda distinta a la que impone el mensaje de los medios hegemónicos privados, eh, y, y el resultado es ese. Los, los medios, incluso medios grandes, eh, terminan levantando notas del somos Eh, porque saben que son notas hechas por profesionales, saben que son notas que están chequeadas, saben que son notas que están trabajadas, y, y son notas que responden a esa agenda distinta a la de los medios hege hegemónicos, que sin TELAM no la tendrían. Y a esto voy, digo, el, el gobierno puede acallar eh, TELAM cuanto tiempo quiera, pero la demanda de la existencia de una agenda diferente, de una información chequeada y no que te comas la fake que te tira un zumbobot, digo, esto eh, se, se está mostrando, digo, este es palpable. Hay una ausencia de, de esa información continua que hoy los medios no tienen no lo tienen los medios y tampoco lo tienen la ciudadanía, porque Telam también tenía su portal directo a la ciudadanía, pero esencialmente los medios no tienen el contenido, los productos periodísticos que Telam sabe darles. En el portal siempre decimos estamos teniendo lo que es el 0,5% de lo que de lo que hacemos cuando podemos estar en nuestros lugares de trabajo con los recursos, con los claro. equipos Eh, con, con la interacción digamos, nosotros hoy nos estamos manejando con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras individuales, eh, rogando que, que no se caiga internet en ningún momento, eh, es el sindicato de prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, el que está sosteniendo el hosting del, del portal, eh, pero, pero es, todo es un triple esfuerzo. Porque, porque no son los recursos eh, a los que estamos acostumbrados, con los que estamos acostumbrados a trabajar. Andrea... Eh, Sí. No, eso, desde ya me parece que más allá de, de, de una solidaridad o una defensa corporativa, toda esta solidaridad desplegada por parte de distintos actores de los medios de comunicación y del laburo periodístico en general, un poco eh, tiene que ver con reconocer la importancia de Telam y reconocer el trabajo que vienen haciendo quienes trabajan allá y, y desde ya que invitamos a darse una vuelta por somostelam.com.ar para eh, seguir visibilizando utilizando este laburo. Eh, te quería consultar cómo sigue un poco esta, estas medidas de lucha que vienen llevando adelante. Sabemos que está esta juntada de firmas a raíz de, del aniversario de la agencia, pero tienen también en el horizonte eh, algunas actividades más. Sí. Sí, bueno, a ver, eh, toda esta semana y la semana que viene vamos a estar con la juntada de firmas, eh, el 14 tenemos una actividad teatral prevista en, para, para celebrar nuestro el, el aniversario de Telam, pero la gran fiesta va a ser el sábado 20, estamos organizando un festival de música eh, que vamos a hacer desde las 3 de la tarde en Plaza Congreso. ¿Estás? No me dejan <ríe> eh, Queremos tener la agenda completa para, para hacer el anuncio con todas las bandas eh, Pero va a ser una actividad en la cual eh, Comenzamos a las 3 de la tarde Porque la idea es eh, Como venimos haciendo todos los fines de semana Hacer actividades en las que pueda participar Toda la familia, en las que podamos ir Nosotros también, con nuestras familias, porque cuando pasan estas cosas en Telam, cuando alguien ataca tu lugar de trabajo eh, de la manera que lo están atacando, los primeros que sufren son nuestros seres queridos inmediatos. Totalmente. Y, y la verdad es que el apoyo es fundamental para que podamos seguir Eh, en esta lucha que es realmente poner el cuerpo eh, de hecho cuerpo, corazón y mente totalmente Andrea y te agradecemos mucho eh, esta comunicación y en La Plata nos sumamos también a las mesas en apoyo a Telam, nos vamos a estar sumando el 14 de abril en no, el 11 de abril, perdón eh, mañana Perdón, no Mañana. sé bien qué día vivo. En Plaza San Martín acá en La Plata entre las 16 y las 19 horas. Y desde ya que allí estaremos el 20 también para esta este festival en apoyo a Telam. Muchas, muchas, gracias. Debo decir que en particular La Plata, han, los medios de comunicación de La Plata han tenido manifestaciones muy importantes desde los primeros días con, con en, la, en la apertura de las sesiones legislativas con los carteles de no al cierre de Telam. Tenemos compañeras valiosísimas que, que son corresponsales de Telam Que están en La Plata y que la verdad son son geniales en cómo se nota cuánto se hacen querer ellas en, en, entre los colegas por, por la cantidad de adhesiones y manifestaciones de cariño que estamos recibiendo de todos los medios de comunicación de la zona. La verdad es que muchas, muchas gracias a la Ciudad de La Plata. Un abrazo grande, Andrea. Abrazo, gracias por esta comunicación. conversábamos en el aire de Mal Sport, Malos Perdedores con Andrea Delfino, eh, periodista y delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Telam comentándonos acerca de esta lucha, de este acampe que vienen sosteniendo hace más de un mes de la situación que vienen atravesando los trabajadores de la juntada de firmas para el proyecto de ley en defensa de la agencia y de todo el cronograma de cara al 20 también que va a estar culminando con con este festival en apoyo a Telam. Excelente. La policía te está buscando. Dicen que te vieron cenando la cabeza de un hermano que no separaste de tus placas.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 un whatsapp al 221-438-6002. En Radio Nau, entiendo en malos perdedores, este informativo que hemos eh, dado en hacer tres veces por semana y eh, ahora en minutitos nada más a las 8 de la noche Pulso Noticias está de estreno porque se estrena el digamos la ¿cómo cómo le digo? el, el cortometraje, sí. Es una miniserie y, sí. y estrena un el tercer episodio, digamos, son eh, es una miniserie que creo que se llama Desde la Tierra. Uh -huh. eh, sobre eh, problemáticas socioambientales en La Plata y alrededores Exacto, y el que se estrena hoy es el de la Reserva de Biófera Pereira Iraola Ser parte y hacerse cargo Así que en el canal de YouTube de Pulso Noticias lo pueden mirar eh, Lo vamos a mirar está buenísima toda la serie eh, bueno y... y estamos en comunicación con Claudia Coral como les anticipamos, este Malos Perdedores es una versión vespertina de lo que solíamos hacer también en conjunto con Pulso Noticias de mañana en Primera Maraña y algunas de las voces de nuestros y nuestras columnistas les van a sonar familiares en este caso estamos en comunicación con Claudia para que nos comente un poco en su columna tejiendo Libertades acerca de cómo viene el pulso de las luchas y las resistencias aquí en el abya Yala. ¿Qué tal, Claudia Nehuen? Fakis y Nadia, te saludamos aquí en radio nauta Hola. Hola, hola, justo ahí, ahí nos llegaba bien la señal. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Me escuchan ustedes? Ahora sí. Ahora sí. Yo no los escucho bien. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí. Sí, te escuchamos, Claudio. Estamos teniendo algún problema con el retorno eh, nuestro, en realidad, para que nos pueda oír y que salga un, una conversa un poco más, más dinámica. Pero bueno, son los problemas las telecomunicaciones y muchas veces la precariedad también de cómo hacemos las cosas aquí en los medios comunitarios, alternativos y populares. No sé si ahí eh, nos escuchás mejor. Sí, estoy escuchándote, ¿eh? Ahí va. Ahora sí, ahora sí lo estoy ah, escuchando. Perfecto. ¿Usted me escucha a mí? Sí. sí perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Eh, escucho más o menos. Si llegan a no escucharme, cortan. Dale, Yo dale. más que nada eh, estar compartir un poco sobre la situación y los debates que se nos plantean a los feminismos populares, plurinacionales, internacionalistas en un momento como este. Eh, no solo No en Argentina, sino en que... Gisela. Ahí no. Eh... ¿Hola? Ahí sí. Sí. Dale, dale. Metele, Claudia. Cualquier cosa te avisamos nosotros o te pegamos ahí. Eh, nada. O corta directo, si no se escucha. <risa> la... Dale, dale. No te hagas problema. Eh, eh, Días atrás hicimos una reunión de Feministas de la Gallada con compañías de Ecuador de, y de otros países. Sí de nuestro continente, a raíz justamente de la tremenda situación que atraviesa el pueblo de Ecuador y justo, justo era pues de el, la acción del gobierno de Ecuador de invadir la embajada mexicana allá para eh, detener al eh, ex vicepresidente, que estaba con refugio por parte de Hola. Hola. Ahora sí, por Hola. parte del gobierno mexicano. Hasta ahí te sí, escuchamos. Sí, eh, violando decían los, eh, todo lo que es el derecho internacional, eh, cometen esa invasión a la embajada y una compañera decía, bueno, si son capaces de eh, violar un territorio como una como una embajada que representa un país, eh, ¿cómo serán de capaces de entrar a nuestros territorios eh, y hacer lo que quieren en ellos sin encontrar límites en lo que es la los derechos humanos, los derechos de los pueblos, los derechos de la naturaleza. Y un poco esa violencia es la que estamos asistiendo en cada uno de los lugares hoy mismo, eh, todavía estamos recibiendo violencia. Las duras informaciones sobre la represión a quienes se manifestaban eh, para pedir comida, ¿no? Es decir, porque y algo que se acordable que se dejó de hacer, de proveer a los comedores, a las ollas, a los lugares eh, que en comida a los sectores populares. Esto en el marco y en el contexto de que días atrás, eh, antes y después de Semana Santa, recibimos una oleada de, eh, de decisiones de despido, de desocupados, desocupadas, eh, que al mismo tiempo desmantelan eh, programas sociales afectando a quienes eh, recibían esos programas, como por ejemplo eh, todo lo que tiene que ver con la Eh, asistencia y el apoyo a personas con discapacidad o a personas que tienen determinadas necesidades eh, y vulnerabilidades y que necesitan de esos programas, en particular mujeres, disidencias, ni que hablar que se está llevando al por delante, puesto el cupo laboral trans transtravesti eh, y se está dejando desocupadas y como nos decían algunas compañeras, eh, casi empujándolas una vez más Eh, a, la, a que tengan como único recurso de sobrevivencia de la prostitución. Entonces eh, la, la pregunta que nos hacíamos en distintos eh, ámbitos de, la, de, de debate y de diálogo es cuál es el rol de los feminismos populares en este momento y cómo hacemos para que esta fuerza que en su momento eh, pudo, por ejemplo, convocar a un paro eh, internacional de mujeres en distintas oportunidades, pero reaccionar a un femicidio con esta medida, podemos eh, intentar que vuelva a ponerse en esa línea de disputa, de confrontación clara, directa, eh, con las políticas... Políticas de derecha, conservadoras, reaccionarias, eh, políticas negacionistas, políticas extractivistas eh, que vienen contra todo, contra nuestro pueblo, contra las mujeres, contra las disidencias y frente a la inacción, frente a al doblez de las dirigencias sindicales, de la CGT, de las centrales, de trabajadores y de muchas de las fuerzas políticas eh, que fueron incluso gobierno el año en años anteriores y que hoy deberían estar... Eh, peleando por derechos que se están arrebatando e incluso por conquistas eh, que se hicieron en, en estos años o simplemente peleando por eh, que podamos sobrevivir o vivir con dignidad eh, y frente a su silencio bueno la el debate que tenemos y la, los desafíos con los que estamos enfrentadas, entendemos enfrentadas, enfrentades es a eh, sostener la movilización fortalecerla y básicamente que ver esto de eh, empujar la posibilidad de un paro eh, extenso, fuerte, desafiante, eh, internacionalista, plurinacional, que nos pueda poner de pie eh, y alentar a, a la unidad de todas las resistencias. Mientras tanto... Eh, lo que siempre hemos hecho que es abrazar, acuerpar a las compañeras, compañeres eh, y comunidades que están sufriendo los ataques sistemáticos del poder capitalista, colonial, patriarcal, y entonces eh, podemos tratar de resolver con autonomía desde nuestras fuerzas eh, la, la sobrevivencia, las políticas de eh, alimentación, de salud, de cuidar, defender las viviendas que también son están siendo amenazadas, la defensa frente a las políticas represivas. Eh, bueno, este era un poco el planteo central que quería traer, eh, porque sé que estamos con poco tiempo, pero que me parece fundamental hacer eh, que la fuerza que se expresó el 8 de marzo en las calles, la tremenda movilización, eh, la, el ímpetu de la marea verde, de las marea multicolor que hemos sostenido, eh, puedan ser parte de la exigencia, por supuesto, a las centrales sindicales y a las fuerzas políticas eh, que no están hoy en el gobierno de un paro eh, contundente, de un paro nacional que, que no termine hasta que pueda empujar a que caiga la política de este gobierno, estamos frente a una política de muerte, y ya no vale, no vale especular electoralmente, no vale que nos digan que esperemos, no vale que nos digan, pero hay gente que está convencida, mientras nos están pegando, reprimiendo, dejando en la calle, es decir, que indignación eh, no se vuelva resignación, que podamos salir a la calle colectivamente, abrazarnos, acuerparnos, tenemos una tremenda experiencia de resistencia como pueblo y en, el, en nuestro caso como mujeres, como travestis, trans, eh, lesbianas, eh, como disidencias. Eh, sabemos dar la pelea, sabemos estar en las calles y entonces que la memoria eh, que da batallas como la dio en estos días en el juicio de las brigadas y que pudo meter preso a 10 genocidas con la acción colectiva, también nos sirve para decir, bueno, El, la memoria de esa generación que peleó y de los 30.000 que estuvieron dando su vida eh, cotidianamente para cambiar el mundo, nos sigue animando. Eh, no vamos a bajar la mirada, no vamos a agacharnos y eh, si bien vamos a recibir, como siempre hemos recibido mu muchos golpes por esto... Eh, creo que el peor golpe sería el de la eh, resignación así que un poco este era un poco la, la idea que quería poner en, en diálogo totalmente claudia y esto de esto que decís de que tampoco eh, no no no hay nada que esperar nada hemos ganado esperando ni en estos casos que mencionás, ni como feminismos entonces eh, eso eh, hacemos eco de esto de que estamos ¿Qué estás diciendo? De sostener el, el paro, de que sea un paro eh, sostenido en el tiempo, eh, de, de masividad y bueno, eso. Te agradecemos Claudia, como siempre, nada, las columnas, la reflexión, ayudarnos a, a pensar y a disparar un poco ahí también debates colectivos y nos estaremos encontrando en la próxima columna Tejiendo Libertades. Muchas gracias a ustedes y, bueno, arriba los, los y las ciles que luchan. En estos días hace falta muchos abrazos, pero también mucha eh, alegría en la lucha y mucha energía para seguir resistiendo. Un abrazo Muchas grande. gracias. Abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba Claudia coron con su columna Tejiendo Libertades y esto que hacía mención recién, un poco unidad de todos les que luchan, unidad de todas las luchas y también eh, eso, retemplar el espíritu, el ánimo y, y un poco de abrazo ante a veces tiempos que parecen adversos, pero que la memoria también histórica de lucha de, de nuestros pueblos permiten eso, mirar las cosas más. Desde un lugar que no es claramente el de la resignación. Excelente. Bueno, y siendo las ocho eh, menos un minuto, quizá menos 30 segundos. ¿Quién sabe? Eh, de la noche de este miércoles 10 de abril, eh, concluimos con eh, la segunda emisión de eh, Malos Perdedores. El noticiero vespertino de Radio Nauta. Chao. Chao, chao. Manuel Novi, para cantar este tema, y dice así. La mano dice, háblame de ti. La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3